dos días con la línea cortada, factura pagada y aquí nadie me habla. Desesperado, encerrado me dispongo a contar este periplo desde el más profundo odio. Es la cuarta vez que os llamo, esto es una penitencia Llevo unas 20 llamadas y se me agota la paciencia Jodido servicio de atención versus patio de colegio Mi problema sigue aquí y, y vendrán los sacrilegios Cada vez hablo con uno, se me cortan las llamadas El robot que me atiende tiene las orejas cortadas Vaya tajo de inútiles, boca chancla, chirimbainas Fantoches, fariseos, foligosos, chupacabras Carapapas, majaderos, mequetrefes, malparidos Muchulito al otro lado, ponte cara a cara conmigo Verzotas, botarate, el puto rey de los cretinos cara flema Caraflema, pagafantas, solucionamelo Señor, no es mi problema, la incidencia no me consta Llame a este otro número y les cuenta dicha cosa Los insultos no arreglan este pequeño problemilla Todos sabemos insultar al otro lado de la línea Llevo cuatro putas horas escuchando reprimendas De clientes enervados, cabronazos, sin paciencia Soy un currante maya, estos sabemos jugar todos Toca pelotas, sopla gaitas, ¿quiere usted más apodos? No es más que un capullo, caraculo sin su móvil Mameluco, pasmarotes, abandijas sin cojones Pelagambas, picha corta, zampabollos, percebotas Si quieres hablar con alguien, aquí tienes mis pelotas, vaya atención la vuestra estoy ya salgo personal, barrio bajero cebollino, pollo pera y, y patán. patán merluzo, mentecato, lame platos come heces, sin estudios son mejores mis oeces, huele gateras, lame charcos y con esto me despido, mañana me doy de baja y por donde amargan los pepinos te deseo que te metan 1200 terminales eso sí, con educación saludos cordiales puertas más tuerzo, estamos para ayudarle si tiene otro problema, llame a su puta madre ha sido un placer, que tengas un buen día, ahora le paso con la encuesta a puntúe con alegría. Me apilas. ¿Veis esas cajitas negras? Se llaman teléfonos y voy a contaros un secreto sobre ellos. No se marcarán solos, ¿vale? Sin vosotros. Son trozos de plástico inútiles. Como un M-16 sin un marine, entrenado para apretar el gatillo. Y en el caso del teléfono, Depende de cada uno de vosotros, mis entrenados estratonitas, mis asesinos, mis asesinos que no aceptaron no por respuesta, mis putos guerreros, que no colgarán el teléfono. un hombre rico y he sido un hombre pobre y prefiero ser rico todas las veces porque siendo rico cuando tengo que enfrentarme a mis problemas, voy sentado en una alibusina, llevo un traje de dos mil dólares y un reloj de cuarenta mil putos dólares ¡Venga chicos, luchad por él! ¡Date! ¡Date! ¡Date! ¡Date poder! ¿Ustedes de aquí creen que eso es superficial? ¿Un materialista? McDonald's, porque ese joder es su sitio. Y antes de abandonar esta sala llena de vencedores, quiero que miréis bien a la persona que tenéis a vuestro lado. Porque en un futuro no muy lejano, os pararéis en un semáforo en vuestro viejo coche desventijado. Y esa persona aparecerá justo a vuestro lado, en su flamante Porsche, sentado junto a una preciosa mujer y sus voluptuosas ¿Y a quién tendréis vosotros al lado? A una asquerosa vaca con barba de tres días que lleva un vestido barato... ...aproduzada en un coche cargado de productos en oferta del puto súper. ¡Eso es lo que tendréis sentado lado! Así que escuchadme y escuchadme bien. ¿Tenéis la tarjeta en números rojos? Bien, descolgar el teléfono y marcar ¿Están a punto de desahuciaros? Bien, descolgad el teléfono y marcar ¿Vuestros novios os consideran unos pringados de mierda? ¡Bien! ¡Descoltad el teléfono y marcar ¡Quiero que solucionéis vuestros problemas, haciéndosos ricos! Sí. Y lo único que todos quisieron es el teléfono y repetir las palabras que os he enseñado. Y os haré más ricos que el director general más poderoso de los Estados Unidos de América. Sí. Sí. Sí. Sí. Quiero que salgáis ahí fuera. Y quiero que les metáis a vuestros clientes las acciones de Steve Madden por la boca. ¡Hasta que sea atraganten! ¡Sí, sí! hasta que se atraganten y compren al menos 100.000 acciones! ¡Eso es lo que sí, quiero sí. Día, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? Para vender. Mm. No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. ¡No, señor! ¡Voy a vender mogolló! Está seguro, mierdecilla? ¡Sí, señor! ¡Voy a vender mogolló! ¡No te oigo! Voy a venderlo todo, dilo con un par de huevos. Oh, voy a venderlo todo. Más alto Fonseca. Voy a venderlo todo. Con un par de cojones Fonseca. Voy a venderlo todo. Muy bien. ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo! ¡No soy yo! ¡Vamos a venderlo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Para ¡Para Sorry, sir. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Nieto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué coño es todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas de convertir el mundo. ¡Dios, soy vendo hasta mi puta madre! Epi, epi. I have a Pan I have a Apple uh, Apple Pan I have a Pan I have pineapple uh, Pineapple Pan Apple Pan Pineapple Ban Pan Pain Apple pen. Pen pineapple, Apple Pan Came Silent Pioneer opportunity